Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. Adonde quiera que se vuelve, h a y a prosperidad. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. La reprensión aprovecha al entendido, más que sin azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y el mensajero cruel será enviado contra él.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 a u n el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido.